La verdad, una alternativa aquí en la radio puede... de alto. Antes de partir me gustaría hacerles un pequeño comentario. Dentro de las cosas que uno maneja, estamos con un ruido. Eh, Llegó a mí una imagen de una persona de Palestina fallecida, recién fallecida. Y el artículo que manda la foto dice que la persona estaba estaba Abu Sanad fue martirizado, pero la tristeza nunca tocó su cara. Su sonrisa permaneció como si los ojos hubieran visto su lugar en el paraíso antes de que se cerraran. Gloria a Dios, qué hermoso es el martirio cuando sellado con una sonrisa de paz divina. ¿Cuántas, cuántas veces hemos hablado aquí, mis queridos auditores, en el micrófono, de que las personas en el momento antes de morir se les descorre el velo y ven? Lo que viene para ellos. Entonces, si sí, encontramos este tipo de muertes, y también encontramos muertes desgarradoras, porque esas personas no han hecho bien, y entonces lo que les espera no les gusta. Por eso es que se desgarran antes de la muerte. Eh, ahí tenemos algo que les quería comentar, mis queridos auditores. La verdad que es muy impactante la imagen, Y siempre es impactante ver una persona dejar el cuerpo porque nos enseña mucho de la vida, créanlo. No hay nada que nos enseñe más de la vida que la muerte. Aunque parezca un contrasentido, les aseguro que es así. Porque nos, nos, nos, nos llega, no es una información que llega a nuestra mente, sino que nos llega directo al corazón. Y, y adquirimos una comprensión que antes de ese momento no teníamos bueno son cosas que vale la pena compartir mis queridos auditores vamos a compartir un pequeño audio de un poco más de un minuto, que nos va a poner en contexto de el tiempo que estamos viviendo, una evidencia científica de que estamos en el final de los tiempos. A Les que los periódicos rusos, incluso algunos de los más cercanos a Vladimir Putin, están preparando a la población para un posible y cercano enfrentamiento con Europa. El medio que más resalta este tipo de divulgaciones ha sido el Komsomanska Pravda, considerado el diario favorito de Vladimir Putin. En sus artículos utilizan la información expuesta de varios expertos sobre los motivos por los que piensan que Rusia que va a entrar en un conflicto nuclear con Europa. Este medio ruso advierte a sus lectores que las fuerzas europeas se están preparando para atacar a Rusia. Los artículos, los expertos afirman, confirman que Gran Bretaña y Europa desean enfrentarse a la población rusa y lo harán a finales de esta década cuando sus fuerzas militares alcancen su plena preparación operativa. Las afirmaciones de este periódico se basan en intenciones que tienen varios políticos y militares europeos de comenzar una guerra contra Rusia. del mismo modo, este medio pretende relajar también a sus lectores afirmando que no hay un lugar en Europa al que Rusia no pueda atacar, hablando del gran alcance de ataque que tiene ...el armamento militar de Rusia. La verdad es que... ...ante la... inminente ...derrota... ...estrepitosa de Ucrania... ...donde Rusia avanza y avanza y nada y lo para... Y ...en su desesperación... ...Trump le dio un ultimátum de 50 días... ...para que... haga una tregua. Porque si no, le iba a poner no sé qué cantidad de sanciones. Ustedes comprenderán que Rusia, que va ganando la guerra, no le hace ni caso. Pero, de todas maneras, eh, están presionando mucho a Rusia, están hablando de ataques hacia el interior de Rusia, los alemanes, los ingleses, los franceses, eh, no, no, no así los norteamericanos, pero sí los norteamericanos han autorizado a Ucrania a usar sus, eh, sus misiles para atacar el interior de Rusia. Entonces, igual participa Estados Unidos en eso porque los ucranianos no son capaces de operar esos equipos. Entonces, tiene que ser necesariamente los norteamericanos. Seguimos entonces con la guerra que se intensificará seguramente muchísimo más no voy a ahondar más en eso porque creo que los hemos ido siempre poniendo al corriente de las cosas que van pasando y más que hablar de, de noticias de guerra mejor Vamos a compartir con ustedes, mis queridos auditores, dos interesantísimos audios del investigador italiano Pier Giorgio Caria, que hablan de estos tiempos y, y que son de carácter plenamente espiritual. Cáliz viviente engloba en sí mismo un antiguo símbolo sagrado que es unión entre cielo y tierra. Quiere decir, el mensaje es... El contacto entre nosotros y vosotros se va a dar solamente con una humanidad evangélica, o sea, ética. Nosotros no vamos a contactar los poderosos, los criminales, los corruptos, los egoístas, los indiferentes. Nosotros venimos por aquellos no que creen en Cristo, que practican en su vida las obras que Cristo pide en el evangelio esta humanidad será la que ellos ayudarán, la otra no ¿Cales viviente? ahí teníamos un interesante audio y aquí tenemos otro que está relacionado del mismo Pierre Giorgio que nos dice que estamos en los tiempos de la segunda venida del Cristo y del contacto cósmico. Afortunadamente hoy lo admite el Pentágono, que hay tecnología mucho más adelantada que vuela en nuestros cielos, tecnología que ellos no le puede hacer nada. Lo dicen los pilotos de casa. Entonces estamos adentro, Mientras vivimos nuestra vida común, estamos adentro de hechos extraordinarios que van a cambiar totalmente nuestra historia en nuestra vida. Bueno, muy interesante creo yo para compartir, mis queridos auditores. Vamos a hablar aquí de algunas cosas que nos ha compartido el estigmatizado Giorgio Giovanni respecto de la situación mundial. Hubo algunas señales extraordinarias, positivas, y las negativas parecieron ser neutralizadas por las positivas. La elección de Trump fue una señal negativa, pero las señales de los hermanos celestes la habían proyectado hacia una señal positiva. La proyectaron. Luego, en las últimas semanas después de la Pascua, intervino un grupo de anticristianos, o el príncipe de este mundo, que es el anticristo, que dio un ultimátum a sus abanderados, ordenándoles que revirtieran la situación a la de siempre, que debían dominar el mundo. Y así, en las intenciones del presidente de Estados Unidos, que quería detener al demonio belicista que encabeza a Israel, se empañaron en detenerlo y fue elegido gracias a los votos de un pacifista, Edward eh, Kennedy Hijo. Esos 400, 500 mil votos no fueron muchos, pero fueron decisivos. Así que el presidente Trump fue elegido gracias a los buenos, porque Bob Kennedy es un multimillonario Puede que tenga sus pecados, pero es el hijo de un gran hombre justo. Y también es justo porque los discursos que ha pronunciado han sido correctos hasta ahora. De modo que infiltrarse en la administración norteamericana fue precisamente eso, una infiltración. Llevar un mensaje positivo a una administración absurda. El ministro de Salud, Bob Kennedy, es un ejemplo. Ahora espero que Bob Kennedy renuncie, lo hará tarde o temprano porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo ahora. Respecto de los dueños de la economía mundial, en cambio se ha producido un cambio de suerte debido al gran lobby de las armas y al gran lobby de la mafia. Estamos hablando de un millón y medio de billones de facturación al año. Una cifra de 12 dígitos que es gestionada por las mafias de manera ilegal y por los traficantes de armas de manera legal e ilegal. Así que estamos hablando de los patrocinadores de la economía mundial. Trump, que es multimillonario, frente a ellos es un limpiador de pisos, frente a esta gente es un limpiador de ventanas, es una marioneta a su servicio, porque son los dueños de los bancos, de los, de los grandes holdings. Elon Musk ya es alguien importante, él también forma parte de un sistema más grande que él. Elon Musk se fue, no lo defiendo, lo analizo, porque vio que hubo un cambio de rumbo con respecto a lo que habían acordado primitivamente. Los acuerdos con Elon Musk eran, hagamos negocios y dejemos ya estas guerras. Pensemos en nuestro negocio y luego volvamos a conectar con Rusia y China para ganar más y más dinero. No creo que les importe mucho el tercer mundo. Sí, hacen obras de caridad, pero solo para limpiar sus almas. Pero ciertamente no querían la tercera guerra mundial. Querían evitar la tercera guerra nuclear. Elon Musk se fue, no porque cayeron las acciones sino porque de todas formas gana dinero. Se fue porque en la mesa de poder le dijeron a Trump y por lo tanto a más, porque es su mano derecha, o cambias o te matamos. No es que le hayan dicho, vamos a hacer caer tus acciones. Te mataremos a ti, a tu mujer, a tus hijos y a tus nietos, si no haces lo que te decimos. Le dicen cambio, ataca a Irán. Nosotros facturaremos armas por los próximos tres meses que hemos perdido. Nos hiciste perder seis meses de facturación. Una cuestión de dinero. Debes entender que no hay ideales en este mundo. Ojalá existieran ideales nazis y lucho contra ellos. En cambio, es solo una cuestión de dinero. Millones de personas mueren porque tengo que hacer negocios. No porque Irán tenga la bomba atómica, sino porque tengo que fabricar armas y justificar la opinión pública mundial. Y por eso el propio Netanyahu me da pena, porque es una víctima, consciente o inconsciente, un verdugo que sigue siendo víctima de este sistema. Mientras prevalezcan estos grandes grupos de presión armamentísticos, vinculados a la venta ilegal de armas y al narcotráfico de todas las mafias del mundo, jamás veremos la paz. Son tan cerrados, tan poco inteligentes, que no comprenden ni quieren comprender que tarde o temprano Rusia aniquilará al mundo. No porque quiera declarar la guerra, sino porque se sentirá amenazada por una invasión. Y cuando se amenaza a Rusia con una invasión, Rusia aniquila el planeta entero porque no se deja invadir. Entonces, y entonces se aniquila a sí misma. Tenemos una certeza que los extraterrestres aterrizarán. Esto es lo que nos hace vivir a mí y a nosotros. De lo contrario, la vida en este mundo ya no vale la pena vivir. Así que el balance es negativo, un experimento fracasado. El Padre Adonai, los extraterrestres la Santa Madre lo han intentado. Existe esta Santa Madre que está verdaderamente enamorada de los seres humanos y aún no se suelta del brazo del Padre. Debemos esperar. Mientras esperamos, el Padre nos pregunta, ¿están listos para dar su vida ¿Para salvarse y poblar el tercer milenio? Debemos estar listos. Intenté ir a Gaza y el Padre me lo impidió. Ahora quiero intentar ir a Rusia. El plan es muy preciso, el contacto masivo. Lo que no sé es qué quedará de la humanidad. Solo Dios Todopoderoso lo sabe. Lo que sé que es, habrá un contacto entre nuestra civilización, la que quede, porque como saben, pueden quedar 5 millones de personas de una guerra nuclear, pero sigue siendo una civilización terrestre. Y estos seres bajan y hablan con estos pobres millones de seres agraciados. Les imparten ciencia, los sanan, o tres o cinco mil millones, no lo sé. Estoy luchando para evitar que no quede nadie. Seguramente habrá un contacto con estas civilizaciones. Probablemente el primer contacto será con estos seres Apu, de pequeña estatura, pero extraordinariamente evolucionados, portavoces de adonésis. El siguiente contacto será con estos hermosos seres de luz, los arcángeles. Estos seres pueden detener una guerra atómica en 10 minutos. Detienen todas las armas. Una guerra entre nosotros y los seres de luz dura 3 segundos. Con sus láseres de antimateria, destruyen la estructura completa de las armas que se derritirían. Bueno, existe la posibilidad, mis queridos auditores, de que el estigmatizado Giorgio Giovanni viaje a Rusia a entrevistarse con Putin para impedir una guerra nuclear. Eso es lo que está pasando en este momento. Eh, Putin conoce a, a Giorgio Giovanni desde el año... 1992, cuando en ese entonces él era jefe de la KGB y le permitió él mismo entrar a Rusia a contactarse con su astronauta para ver este tema, y como jefe de la KGB lo investigó y sabía perfectamente quién era. Hoy día, a través de personas de las arcas de Rusia, eh, están tratando de contactar a Putin para decirle que él podía ayudar a contactando a estos seres para que impidieran una guerra nuclear para que los seres estos hacerlos bajar en, en Moscú y si, Putin, y si Putin es convencido para que deje las armas nucleares estos seres serían cargo de la defensa de Rusia y de la defensa del planeta y destruirían todas las armas nucleares del planeta eso es lo que se está barajando ahora Así que esto está por verse. Todavía no podemos decir nada porque es Putin el que tiene que contestar si concede esa entrevista en esos términos. Así que es algo que les voy a informar o los voy a tener informados. Eso no sale en ninguna parte. No va a salir en ninguna parte hasta que ocurra, por cierto. Si es que ocurre. Bueno, seguimos. El becerro de oro, esta gente ha elegido al Dios dinero. Y todo lo que ocurre en el mundo es culpa de el dinero. El hombre ha hecho un pacto de sangre. No hay ideas políticas ni religiosas, ni siquiera en Irán. Respecto al Ayatollah Khomeini, lo escuché, parece un hombre sabio, parece una persona que respeta a Jesucristo, que tiene los valores de la justicia, pero no le creo. Él, por razones económicas, debe desvender su nación. Pero no porque le importe. Para mí ni siquiera la Ayatollah le importa su nación. Todos sus séquitos quieren una nación, y esto también puede ser positivo. Quieren una nación que esté bien, pero no, se, no les importa Mahoma ni nadie más. Yo no creo en el hombre. Todo es cuestión de interés económico. Cuanto más dinero tienes, más rico eres, más puedes dominar, más puedes vivir bien más puedes disfrutar de la vida a costa de los demás. El Hijo de Dios, Cristo, a quien amamos, no por casualidad eligió dos dioses, el Dios dinero a la izquierda y, a, y Dios su padre a la derecha. Hemos elegido al Dios dinero. En Gaza quieren aniquilar a los ciudadanos para construir un gran resort bajo las alas de Estados Unidos y los sionistas, que son ávidos de dinero, y si algún palestino se salva, lo convierte en el esclavo. Como a los negros en los años 60 en América. En América. Jamás ni siquiera existe. Para mí es un gran invento de la CIA. Existe un movimiento como las Brigadas Rojas, pero no tiene la capacidad militar para llevar a cabo los atentados del 7 de octubre. No es que quiera dominarlos, solo quiero ganar dinero. Netanyahu no tiene nada contra los palestinos, de eso estoy convencido. Lo hace por negocios. Trump atacó a Irán por negocios y por su propia vida, por quien lo matan. China no responde por negocios, porque si realmente quiere defenderse, debe enviar misiles nucleares a Estados Unidos, a Israel. Pero China tiene el 30% de la deuda estadounidense. No puede comprometer su economía defendiendo a Irán. La vida no significa nada en, tu, en el planeta. Para nosotros los extraterrestres ya estás cometiendo una segunda muerte. Los cristianos de la Iglesia Católica de Cristo, los judíos sionistas y los musulmanes ricos, son traidores de Alá, el único Dios, y de Jesucristo. Así que Dios castigará a la religión cristiana, a la religión islámica y a la religión judía. La ley de causa y efecto castigará a estas tres categorías y salvará a la mejor de las tres, porque no todo está perdido. Pero dos mil millones de cristianos, 100 o 200 millones de judíos, la mayoría de sionistas y unos pocos judíos creyentes, mil millones de musulmanes han traicionado a su Dios. Para mí lo mismo ocurre con los seguidores de Buda, Confucio y Krishna, es decir, el hombre ha traicionado a lo que él llama Dios, que se manifestó a través de Buda, Krishna y Cristo. Por lo tanto, al traicionarlo, juega, entra en el juego de la ley de causa y efecto. Así que aquí no hay ateo, no hay creyente, solo existe aquel que se reconoce por sus frutos. Por sus frutos conoceréis quién son, dice la escritura. Perdón, estaba silenciando el teléfono. Los fundadores de las religiones fueron en realidad mensajeros de Dios, quienes fueron incomprendidos por sus propias religiones. No fueron reconocidos. Cristo fue asesinado. Los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos por su propio pueblo, hasta Jesús y también muchos asesinados. ¿Qué le pasará a la gente, desde un punto de vista teológico, si somos apáticos ante la guerra o las justificamos? Sufriremos las consecuencias desde el punto de vista de la ley de causa y efecto. Es decir, iremos a la guerra. Nuestros hijos sufrirán las consecuencias. No solo la guerra, sino también las catástrofes. Para oponerse de verdad a la guerra, 10.000 barcos con 10.000 personas de a bordo deberían partir hacia Gaza. Detener un barco con Greta para Israel es fácil, pero detener un millón de personas no lo es. También podría detener la guerra. Porque por razones económicos nadie puede detener a tanta gente. Así que esas 300.000 personas que salen a las calles que solo quieren detener la guerra, sentadas en sus sillas, porque si quisieran podrían ir todos en persona y detener la guerra. Bueno. Vamos a matizar con un importante audio que habla un tema que lo hemos mencionado muchas veces, pero que es muy interesante. Invité a mis amigos a un asado y no hablaban. Ellos aún están buscando a que venga otro mesías y sabemos que ese otro mesías que viene es el anticristo. ¿Cómo se ve un mesías judío? Un rey muy poderoso que establecerá la paz y el bienestar en la tierra Tiene que ser capaz de establecer la paz en la tierra Cuando el verdadero Mesías haga su aparición Será de una manera tan dramática que no podrá ser negado A nivel mundial Sí, el mundo entero porque su Así propósito que Cuando venga el Mesías, usted está diciendo que todo el mundo creerá en él Será atraer a toda la observancia apropiada Todas las naciones se enfocarán en Jerusalén para aprender de él. Esto okay. iniciará un periodo de paz mundial. El Mesías será un... Perdón que interrumpa el audio, mis queridos auditores, pero es que... Para que no nos confundamos, la persona que está hablando es un rabino judío. y Está afirmando de que ese Mesías, porque para ellos el Mesías no ha llegado, es el Mesías que llegará a Jerusalén. Y ese Mesías es... El anticristo. Entonces, toda la descripción que él hace se refiere al anticristo, que por cierto lo, lo defiende como vecía, pero nosotros sabemos quién es él. Una figura carismática, relevante con gran conocimiento y habilidades comunicativas. Él también será un gran guerrero. Él será el defensor de los judíos. Si ustedes escuchan... ¿Ustedes creen que si fuera Jesucristo sería defensor de los judíos o sería defensor de todos? ¿Se dan cuenta que está hablando de, del anticristo? Como los judíos describen a su Mesías, ellos pintan la figura perfecta de lo que la Biblia describe como el Anticristo, el conquistador del mundo entero. Él traerá la paz y a través de la guerra. Todas las religiones del mundo creerán en él, él traerá la paz mundial, él nos unificará a todos. Estaba en una conferencia en Florida y una mujer vino a mí y la vi que estaba usando la estrella David. Le pregunté, ¿por qué estaba usando eso? Y me dijo, es muy importante que mostremos nuestro apoyo a Israel. Y yo le respondí, ¿cómo muestras tu apoyo a Israel? Doy dinero cada mes a la fundación, el monte del templo. Bien, ese es un grupo judío. Usted sabía que segunda eta San Luis dos dice que el anticristo irá a ese templo y se declarará ser Dios. Ella dijo, creo que estoy ayudando a cumplir la profecía bíblica. Claro que sí. Usted está ayudando a que venga el anticristo. Where the man comes? On earth, the leader that did that, we will all kneel before the king. You know what I mean? Whoever that is. So, your vision of that—you say it's a second coming. Okay. We say it's a first coming. Mira, los judíos están listos para aceptar al anticristo como su mesías, y ahora los cristianos se les están enseñando que en los tiempos finales todos los judíos van a creer en Jesucristo pues no se requiere un genio para darse cuenta de lo que hace el diablo aquí cuando los judíos aceptan al anticristo como su mesías entonces todos los cristianos apóstatas apuntarán a eso y dirán miren esta es la segunda venida de jesucristo miren todos los judíos creen en él cuál es la meta del diablo ahí está diciendo este señor que claro los judíos creen que el anticristo será su mesías y que muchos cristianos apóstatas o sea eh, Falso cristiano, eh, la palabra apóstata significa en, falso, engaño, engaño engañados. Eh, como por ejemplo los evangélicos que dicen Dios bendiga a Israel, creerán también que ese es, el, eh, eh, es Jesús que está viniendo en su segunda venida. Con el anticristo. Hacer creer a las personas que él es la segunda venida de Jesucristo. Y como toda otra doctrina falsa, se basa en tomar una escritura completamente fuera de contexto. Ellos tomarán el final de Romanos 11, ignorarán completamente el comienzo de Romanos 11, y solo irán directo al final, irán al versículo 26. Y así todo Israel será salvo. Y dirán, vean, ahí mismo, en los tiempos finales, todos en Israel serán salvos. Van a creer en Jesús. Jesús. Pero están olvidando que la Biblia acaba de decirnos en Romanos 9 que no todos los que son de Israel son israelitas. Los descendientes físicos no son los verdaderos israelitas. Él dijo porque no es judío el que lo es por fuera, sino que es judío el que lo es en el interior. Somos nosotros los que creemos en Jesucristo que somos israelitas. Así como se puede mirar a una persona no salva y decir que él es israelita. Cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, eso me dice que cualquiera que... La Biblia dice que todo Israel será salvo, pero es que Israel no es un Estado. El Estado de Israel es un fraude. Israel significa pueblo elegido. Entonces ellos aprovecharon el nombre. Por eso que la Biblia dice que todo Israel será salvo. Porque dice todo el pueblo elegido será salvo. Es lógico. Porque no saben. La gente es muy ignorante. Entonces cuando hablan de Israel, la Biblia, está diciendo pueblo elegido. Cuando hablan de Israel, la gente, ignorante, están hablando del Estado de Israel, que fraudulento, que se estableció hace 77 años. 77 años solamente, mis queridos auditores. Hecho por los dueños del dinero. Entonces, es importante estas cosas, mis queridos auditores, porque se acerca el tiempo del anticristo, de la manifestación y del engaño. Si no sabemos estas cosas, vamos a ser fácilmente engañados. Bueno, continuamos entonces. Aquí hay <coughs> un artículo que se refiere a algunos videntes eh, que dice, no es que yo lo suscriba plenamente, pero sí creo que tiene muchas cosas importantes. Dice, en el 2026, pregunta el título, en el 2026 la tribulación se convertirá en la gran tribulación. Ese es el título del artículo. Yo eh, marqué y señalé algunas cosas que me parecieron más relevantes para compartir con ustedes. ¿Cuáles son las señales que apuntan al año 2026? Al igual que en el Antiguo Testamento, en que los profetas anunciaban lo que sucedería en el futuro, según los designios de Dios, hoy los videntes creíbles cumplen esa función. En los dos últimos siglos, Nuestra Señora se ha aparecido como nunca en la historia. Y si recorremos sus apariciones creíbles, podemos recompensar lo que está a punto de suceder según los designios de Dios. <coughs> Todos coinciden que ya estamos pisando una tribulación que irá escalando, que los enemigos de Dios tratarán de tomar el poder en el mundo y la iglesia, que Dios intervendrá y finalmente purificará el mundo y su iglesia. Cuando digo su iglesia se refiere a su comunidad, no la religión, ojo, Aquí hablaremos sobre a qué años apuntan los mensajes que reciben los videntes que se producirán los eventos más significativos. Aclaremos, además, que este es un material para discernir y que hay que tener en cuenta que las profecías son condicionales a la conversión de la humanidad. O sea, si la humanidad eh, se convierte, las cosas cambian. No estamos prediciendo nada, sino haciendo un análisis conjunto de los mensajes. María Julia Jaeni así como la mayoría de los videntes creíbles, predijo que vendría un tiempo conocido como la gran tribulación. Sería un tiempo de guerra, hambruna y enfermedades, de gran oscuridad y confusión. Yo diría que estamos en ese tiempo, ¿cierto? Las personas serían engañadas por falsos profetas. ¿Qué falso? Eso está pasando. Se alejarían de Dios y el mundo sería un lugar de caos y violencia. Claro que está pasando eso. Los verdaderos cristianos serán perseguidos y estaríamos en un momento en que las personas serán puestas a prueba para ver si están dispuestas a seguir a Dios. Pero también predijo que la gran tribulación sería un tiempo de gran esperanza, porque luego Cristo intervendría para salvar a los justos y el mundo será renovado. Profetizó también una invasión de Europa por una alianza de seguidores de la religión de la media luna, o sea islámica, y los rusos. Y los rusos harían un pacto con los de Medio Oriente en lucha contra Israel e invadirían Europa. Luego vendrá la gran oscuridad que durará tres días y ahí terminaría la purificación. Recordemos que en el año 2033 se cumplirían 2000 años de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y hay varias profecías que dicen que Dios purificará la tierra en ese momento. Pero también en el 2030, los enemigos del Señor aspiran a tener desplegado su programa para quitar la matriz cristiana del mundo. El 12 de marzo del 2020, el padre Olivera tuvo una visión sobre los años futuros. Vio pasar los años hasta el 2029 y una gran luz apareció en el cielo. Interpretó que habrá conflictos y problemas hasta el 2029 y ese año habrá una gran señal en el cielo. Y, y en el 2029 vio mucha gente mirando al cielo bien podría ser el aviso porque según Garabandal produciría un gran ruido y luminosidad o bien terminación de la tribulación no lo sabemos Jesús le dijo a la vidente estadounidense Jennifer cuando las señales comiencen a aparecer debe saber que la confusión se multiplicará con ellas y según lo que han manifestado los que lo llevan adelante será sobre la base de no poseerás nada y serás feliz o sea que que se le quitará a la población todo lo que posee y le dejarán solamente lo que la élites piensan que hará feliz a la gente. También dicen que Estados Unidos no será la primera potencia mundial, ya que muchos países dominarán juntos. Grandes epidemias y la llegada de enfermedades nuevas y desconocidas. Numerosos y cada vez más destructivos desastres naturales y cambios impredecibles del clima. apostasía y división de la iglesia. Persecución de los cristianos pérdida de las libertades civiles y de la privacidad individual, crecientes actos de terrorismo y guerras cada vez más amplias, caídas del mercado de valores y colapso de la economía, malestar social y disturbios sociales. La vidente, el vidente estadounidense Ned Daggerty hace tres años viene haciendo una cuenta regresiva. El 1 de enero del 2024 dijo hace tres años, o sea, el 24 dijo que hace tres años, o sea, nos bueno, vamos al 21. Les advertí de un mensaje del cielo que solo nos quedan cinco años. O sea, desde el 21 le sumamos cinco años. Eh, llegamos al 2026. Tienen dos años para corregir los males que tus enemigos te han causado, o Satanás. Y sus secuaces marcarán el comienzo de un orden inspirado demoníacamente para el año 2030, que esclavizará a toda la humanidad. Si esto es cierto y es un tema para discernir, Estados Unidos no caerá solo. Entonces es posible esperar para el 2026 gran caos y confusión mundial. Que vendrá a través de crisis bancaria, financiera, que repercutirá en hambrunas, disturbios civiles, el control profundo de la población y dinamizará las guerras. Seguimos. Hablando de control, Google ha eliminado casi 11.000 canales de YouTube vinculados a campañas de propaganda estatal de China y Rusia. Además, en el primer trimestre del 25, Google eliminó más de 23.000 canales de YouTube y otros activos relacionados con Google, una parte de significativa de los cuales estaban vinculados a China y Rusia. No vamos, a, no vamos a hablar de Donald Trump porque no vale la pena. La intervención divina, la destrucción de las propiedades, el sentido y propósito de la vida terrestre, es la liberación final del alma de su funda.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 en la tierra. Encima podría ayudar al alma a liberarse si sobrepasara el anhelo por su obtención y cuando pondrían la propiedad bajo la utilización con amor al semejante, entonces el alma ha ganado contra su mayor resistencia en la tierra. Se ha liberado de lo cual porque ha superado a la materia, pero si aumenta el deseo para obtener más, es una atadura para el alma que frena cualquier liberación.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 que deja atrás la intervención divina, uno u otro hombre va a reconocer que el bien terrestre no se lo merece de adquirir y solo se debe servir al hombre para aprobar a su voluntad. Pero ahora los hombres están sometidos completamente a la materia y más duro les va a tocar la pérdida y su propósito de su trabajo valdrá para la recuperación de sus bienes y así a la destrucción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 Auditores, no cree que estemos en el final de los tiempos. <coughs> Hay aquí un señor que se llama Justin Mateo Nilo, un residente de la provincia de Nueva Ecija, en Filipinas. No es algo, no es. Perdón. Grabó un impresionante fenómeno durante una tormenta eléctrica. Una sucesión de rayos que, al ser revisados en cámara lenta, parecían formar las letras. Y aquí lo salen en la foto, sale clarito: formar las letras del nombre de Jesús. Son rayos diferentes uno con la J, otro con la E otro con la S, otro con la U y otro con la S absolutamente impresionante pero esto es para aquellos que tienen ojos para ver porque mucha gente no toma en serio este tipo de cosas no le dan importancia cree que son sencillamente no lo toman en cuenta todos nosotros somos libres para tomar o no tomar las cosas en serio o no y creer o no creer los que nos pongan por delante eh, el Señor no nos, no nos no nos obliga a creer por eso que nosotros tenemos que hacer nuestras propias elecciones mis queridos auditores <coughs> Vamos a continuar, pero vamos a pedir con un audio antes de continuar, ¿le parece? Regresará con el cuerpo el físico resucitado de hace dos mil años, que tenía 33 años con el mismo cuerpo que tenía cuando era Jesús de Nazaret. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y se presentó a los apóstoles, a María Magdalena, a la Santa Madre, a los apóstoles, a los discípulos de Maus y a otras personas de Galilea hace dos mil años. Y a todos lo que se presentaba, aparte a veces uh, con una um, transformación pequeña para que la, la la calca la, la, la, la gente no lo reconocía pero digamos en la mayoría se manifestaba con su mismo cuerpo resucitado yo y antes en la historia místicos como vuestro servidor han tenido la suerte de verlo físicamente San Francisco de Asís, Padre Pío Eh, Teresa Neumann, han, Marta Robén, etcétera, etcétera, han tenido la suerte ¿la? de tener visiones hasta físicas como vuestro servidor Giorgio y lo hemos visto con el cuerpo físico resucitado. Así se, van a man se, se, se manifestará. Cuando regresará delante a los ojos de todo el mundo, con su cuerpo, sí, sí, sí. elegirá un lugar especial que creo sin equivocarme será físicamente Italia y pero todas las televisiones del mundo y lo van a, a emitir y en todos los canales de televisiones, computadoras, celulares, todas las pantallas que existen lo van a transmitir esta visión física. Y ahí él va a hablar y va a juzgar al mundo. Se servirá de nuestra tecnología y además de la tecnología extraterrestre para entrar en todas las casas del mundo y para que todo el mundo haciendo colas de donde se encuentra de la casa vienen sacados de las naves y en pocos minutos lo ponen delante de él se manifestará con la pantalla dará un mensaje general muy potente muy severo y luego juzgará y todos seremos delante de él uno por uno el tiempo se parará si somos si seremos cinco mil millones cuatro mil millones tres mil millones todos seremos delante de él y la civilización extraterrestres los ángeles harán una ...una eh, intervención militar... ...donde... ...para evitar el pánico, el suicidio... ...la locura, la esquizofrenia, la depresión... Eh, ...utilizarán las fuerzas militares para evitar todo esto... ...nadie podrá ni suicidarse... ...ni matarse, ni matar a los demás... Todo tendrán su alimentación y todos serán curados al instante no, nadie sufrirá ninguna enfermedad porque delante al Señor para ser juzgado tiene que estar sano mentalmente físicamente sin ninguna enfermedad con todas las fuerzas la lucididad y la sobriedad para entender lo que el Señor te está diciendo todos los muertos de los últimos tres días si el Señor viene hoy llega esta noche los muertos que se han muerto los tres días antes de hoy de las últimas 72 horas se levantarán de los auditorios de los camposantos de los ataúdes se levantan y van regresarán a sus familias, a sus queridos, abrazándolos y bendiciendo a Dios y diciendo: he ahí el Cristo es él, porque yo resucité de los muertos, querida mujer, querida hija. Entonces, delante de este milagro que se producirá, se producirá. En ahí teníamos un, un audio impactante que lo continuamos en otro de inmediato en los cinco continentes del planeta tierra todos entenderán que él es el cristo los, los ateos y los laicos seguirán no creyendo que es el cristo pero dirán esto es un personaje que tiene poder de vida y de muerte arriba de nosotros y tenemos que hacerle caso. Luego entenderán que será el Cristo solo después que se encontrarán delante a sus ojos. Esto durará unos meses, este juicio, pero la ciencia extraterrestre nos dará la oportunidad de alimentarnos, dormir, estar serenos. Pero la única imagen que vamos a ver en meses será la del Cristo que juzgará a todos uno por uno. Y todos escucharán el juicio que el Cristo dará al hermano que se está delante. También todos vamos a escuchar y vamos a hacer Testigos del destino del hermano que no está que está delante del Cristo les hará dar que son tinieblas si es un destino oscuro y, y donde el Cristo quiere darle este destino o el nuevo reino si el hermano que no está delante fue una persona honesta justa que luchó por el amor y todos sin vergüenzas y con gran disponibilidad vamos a perder en aquel momento y definitivamente nuestra privacidad nuestros secretos mentales nuestras hipocresías nuestros pecados si hicimos pecados nuestras virtudes si, si hemos tenido virtudes nuestras generosidades serán desveladas por el cristo pero también nuestros grandísimos, gravísimos, es imperdonables pecados si hemos cometido pecados, porque delante al del Cristo, o sea, todos en esta pantalla se proyectarán las imágenes tridimensionales de las virtudes que cometió el hermano que está delante a de la corte suprema de Cristo. Pero ...se proyectarán las imágenes de los delitos que cometió. Y la mayoría de estos delitos fue en secretos. Fueron entre él que cometió el delito... ...y la persona que recibía el sufrimiento, el latigazo, la violación, la muerte... ...que le daba el pecador. Y delante a esto, y delante a todo el mundo... ...la vergüenza, la mortificación... El arrepentimiento eh, se personificará en la persona que está mirando su propio juicio. Y va a pedir perdón, suplicar al Señor de perdonarlo. Pero no será perdonado. Será, se irá a la segunda muerte. Porque el Cristo le dirá, hoy regresé, pero antes de ayer, hasta dos días antes de mi regreso, tenías la oportunidad de arrepentirte, arrodillarte delante a mis mensajeros que yo tenía en el mundo y tú sabías quién era, y decirle, pido perdón, soy un pecador. Y te iban a, y quiero dar toda mi riqueza, mi amor, mi vida a los demás. Y tú ibas a ser perdonado. Pero ahora que, que me pides perdón, y te burlaste, perseguiste mis mensajeros, no te lo puedo dar. Entonces, querido hijo, te vas a la segunda muerte en aquel planeta, etc. Esta dramática, inquietante, extraordinaria también, visión de nuestra vida, de los mil millones, mil millones, lo que estaremos en aquel momento, será... La vida que tenemos que conducir durante el juicio. Pero a, a aquellos que están en el más allá, Cristo les bajará del más allá. Nosotros en carne vemos estos espíritus que se, llam, se llamaron fulano, mendano y lo van a juzgar. También a ellos. Pero en una forma, en un tiempo, en un espacio y con una ciencia diferente a la nuestra. Porque si no, no son 3 mil millones de personas, seremos 20 mil millones de personas. Los desencarnados van a, ser, van a ser juzgados y todos nos vamos a enterar también de sus pecados y de sus virtudes. Porque el juicio se llama universal. ¿Qué significa universal? Significa que será para todos y será público y será una gran enseñanza para aquellos que no comitieron grandes delitos y que comitieron grandes generosidades y viceversa porque el gran pecador tiene que ver la generosidad que hizo Madre Teresa de Calcuta o Padre Pío en sus secretos tiene que ver el secreto del santo cuando tenía tentaciones y las las superaba y se iba a hacer daba amor a su eh, a su próximo creo que las debilidades no pecadoras debilidades humanas personales esta vergüenza en cristo no la va a dar a cada uno de nosotros Que somos todos débiles y pecadores. Pero los pecados graves en contra de Dios. En contra de la naturaleza. Lo va a poner en una pantalla enorme. Para que nosotros nos mortificamos delante de la humanidad. Las debilidades las va a perdonar a todo el mundo el Cristo. Porque sabe que somos hombres. Que somos débiles. Pero los grandes pecados, no. Ahora, por favor, no me pregunten más cómo será el juicio, porque se lo dije todo. Bueno, ahí teníamos un importantísimo audio del estigmatizado Giorgio Bonjomani, hablando muy claramente de cómo será el retorno de Jesucristo y el juicio. Eh, eso no lo dice en ninguna parte. Nadie se lo va a decir. Nunca. No existe, no está ni siquiera en la Biblia eso. <coughs> bueno, ustedes pueden creerlo o no, pero tengámoslo en cuenta por si acaso, aunque no lo creamos. <coughs> ¿Quiénes serán los sobrevivientes de la tribulación que se avecina? Las claves para la sobrevivencia y la preparación. Las profecías nos han estado alertando de que en este tiempo vendría una tribulación. Y realmente es un necio el que no se da cuenta que ya tenemos las primeras manifestaciones de ella. Y es muy humano el miedo y tratar de rodearse de elementos materiales para sobrevivir. Pero esta tribulación no es algo natural sino lo que técnicamente llamamos la manifestación de la santa ira de Dios, o sea, la justicia divina, y una forma para que la humanidad vuelva a Dios. León XIII tuvo una visión en 1884 en la que Satanás desafió a Jesucristo de que podría destruir su iglesia. Y le pidió 80 a 100 años de más poder para hacerlo. Y Jesús aceptó el desafío, le concedió ese poder y Ana Catalina Emerich vio que Satanás será, sería liberado en 1940 si en 1940 fue liberado o sea se le dio más poder y le sumamos entre 80 y 100 años pongámosle 90 llegamos al 2030 pero antes serían liberados demonios menores para preparar el camino en 1917 en Portugal la Virgen de Fátima Bajó para alertar sobre la gran estrategia que tenía preparada el maligno. Y luego salió a la luz pública a través de la crisis de los abusos que demostró la imagen del clero y los obispos. Nuestra Señora mostró a las videntes de Garabandal una tribulación sobre la humanidad y cuando las niñas le preguntaron de qué se trataba, ella le respondió que era el comunismo. Y prometió que Dios intervendría mediante un aviso o iluminación de conciencia, más un gran milagro para que la humanidad volviera a Dios. Bueno, eso, ahora vamos a continuar con preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. nos ha sido enseñado que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto significa que si cuestionamos nuestra naturaleza, deberíamos encontrar las respuestas. Hoy, sin embargo, el ser humano ha perdido la capacidad de cuestionarse y comprender aquello que realmente es porque ha perdido esta conciencia. Y por eso los extraterrestres han venido desde afuera, ya que nosotros somos incapaces de mirarnos hacia adentro y confiamos más en los sentidos físicos y las sensaciones. La pregunta es, ¿podría ser así? Respuesta. Podemos decir que este también es el caso, pero hay más. Dentro de este proyecto evolutivo de la raza humana, también está la metodología que has mencionado. El hombre tiene necesidad de ver y tocar porque vive en la tercera dimensión, pero no busca la verdad en la introspección. Estamos en una tercera dimensión que ha degenerado con los valores de Sodoma y Gomorra. Hoy el hombre ya no sabe a dónde va y busca solo valores materiales. Pero también hay de lo otro. A los que necesitan ser despertados, que son la mayoría, se les da la oportunidad de tener las señales. La presencia de estos seres que vienen del cosmos y que ya se muestran a muchas personas, es una señal que llama a la conciencia a cambiar pero en el proyecto general del creador la meta que estos seres desean alcanzar es que el hombre tome conciencia de la verdad que hoy desconoce en cada ámbito de la vida el hombre no tiene conciencia de la verdad acerca de nada aún hoy los seres humanos no han entendido que todo es vida y que cualquier forma de vida tiene vida en sí misma desde las plantas hasta las sillas, los ladrillos, los animales, las montañas. El universo entero pulula de vida. Cuando el hombre comprenda que todo es vida y que todo tiene alma, ya no podrá cometer todos esos crímenes y asesinatos que continúa perpetrando. El hombre todavía cree que la naturaleza está muerta o que otros hombres con diferentes colores de piel no tienen alma. Entonces, ¿Cómo sale de la perversa oscuridad en la que se encuentra? ¿Una posibilidad que la mente omnicreante ofrezca, ofrece al mundo? Son estos seres que al descender a la tierra explicarán que Dios no existe como ha sido explicado, sino que existe una inteligencia omnicreante que un joven de Nazaret encarnó manifestando el amor más grande de todos los amores. El hombre aún no ha entendido que ese joven, Jesucristo el Mesías, a pesar de tener el poder de aniquilar el mundo, se dejó matar por amor a esta humanidad. Entonces se necesita del sensacionalismo para creer que hay algo superior, pero también se necesita de ser reciclado como basura. La basura se recicla y se vuelve útil para hacer otra cosa. Así que hoy el hombre se ha vuelto como basura destruyéndose a sí mismo y al mundo. La función de estos seres es reciclar esta humanidad para convertirla en algo que pueda ser útil al universo y a la creación. El, obe, el hombre debe, mientras tanto, tomar conciencia de que se ha convertido en basura, ni siquiera de buena calidad, porque ha desafiado a su creador. Pregunta, ¿qué es la verdad y cómo reconocerla? Podemos reconocer la verdad leyendo las hazañas realizadas por este joven de Nazaret, el Cristo. En su vida y en sus acciones está toda la verdad. La verdad que te da libertad es seguir todo lo que este Dios, antes misterioso e invisible, desconocido, ha dicho cuando finalmente decidió tomar forma y sustancia humana en Cristo. Esto para mí es la verdad. <coughs> Pregunta, ¿puedes darnos más información sobre esto? ¿Cómo podemos reconocer esta verdad en lo concreto? Respuesta, Para comprender la verdad, en primer lugar, es necesario comenzar a buscarla. Entonces, para entender si quien está frente a ti te está diciendo la verdad, es bueno hacer una investigación sobre la persona y sobre lo que hace en su vida. También necesitas ver sus obras para entender si gana algo con lo que hace. Efectivamente, para entender que esa persona te está diciendo la verdad, tienes que ver que no solo no gana nada, sino que también pierde dinero porque en la tierra el dinero es el medio más rápido para entender ¿Dónde está la verdad? Paradójicamente el dinero es lo que da la felicidad o te permite sobrevivir, pero también es el medio que te hace entender dónde está la verdad. Quien está lleno de dinero en el sentido que quien tiene poder de vivir con sus miles de millones sobre los demás sin hacer nada o poco, no tiene la verdad. Quien vive al día pero lucha contra esta sociedad es un revolucionario que no posee nada Y lo que tiene lo ofrece por la causa entonces está en la verdad obviamente hay que entender comprender si es una verdad para bien o para mal por ejemplo las organizaciones criminales no ganan nada porque muchas veces esos hombres son asesinados pero luchan por su causa nefasta y equivocada para comprender si hay verdad en el bien entonces es necesario dar la vida entera perder desde el punto de vista personal y económico y dar alguna respuesta en la obra que se conduce <coughs> si dices ser un hombre de Dios tendrás que denunciar los males y toda injusticia tendrás que seguir e imitar la perfecta encarnación del Padre que es el Cristo y por lo tanto sacrificarte por los hermanos estar con ellos, renunciar a ti mismo, compartir todo lo que tienes con el prójimo y hacer de todo para servirlo así que en definitiva para entender dónde está la verdad debe haber una coincidencia máxima entre lo que se dice con la boca y las obras cotidianas si esto no es así no hay verdad hay que ser puros de corazón pero sobre todo coherentes quien es coherente y es también puro de corazón irá hasta el final sirviendo la causa y esto no significa que no se equivocará porque también puede equivocarse pero el amor por la causa es prueba de que él dice la verdad. Pregunta. ¿Cómo reconoces a las personas en las que puedes confiar cuando quieres lograr el objetivo de encontrar la verdad y la felicidad? Respuesta. En este tiempo es muy fácil en comparación con otros periodos históricos. Para entender dónde está la verdad, basta con ver si la persona está contra el poder. Si lo está, ya sabes que está en la verdad. Si por el contrario también milita con el poder y camina con el sistema, no estamos frente a la verdad. Por eso digo con orgullo que soy un hombre de verdad porque detrás de mí no hay nadie, solo Dios y mis hermanos. O sea, ustedes que me ayudan económicamente a llevar adelante la obra. Puedo afirmar felizmente que, está, que detrás de mí está el pueblo. Personalmente soy un revolucionario opuesto a cualquier poder presente en este momento. Solo reconozco a algunos justos de las instituciones, porque están dando la vida y son consecuentes, y confío en ellos, y defiendo la causa que propugnan que es acabar con la corrupción y el crimen organizado. Entonces, por lo demás, estamos en contra de la guerra, en contra de los sistemas políticos que se burlan del pueblo, en contra de los sistemas de salud que se corrompen, en contra de las drogas, en contra de la contaminación. Este mismo tipo de razonamiento también se aplica a las religiones, la espiritualidad y el discurso extraterrestre. De hecho, una persona puede predicar cosas verdaderas en los conceptos, pero para entender dónde está la verdad, la persona debe ser manifiestamente clara y públicamente sin peros, contra el poder y luego posiblemente no debe ser multimillonario. No tengo nada en contra de los que son ricos, al contrario, yo mismo fui empresario y daba trabajo a jóvenes desempleados. Pero si se es multimillonario en euros, sospecho que quizás se haya tenido que tratar con la corrupción y el crimen, porque esa es la única forma en que hoy ganas dinero. Cuando un hombre está en contra de todos los poderes que hay en la tierra, está fuera del sistema, y esto quiere decir que el sistema lo odia y por lo tanto está en la verdad, porque el sistema es anticrístico y contrario a la verdad. Quien y se alinea con el sistema no tiene la verdad. Pregunta. En todos los mensajes que han sido difundidos por los avatares encarnados en nuestro planeta, de ti, de nuestro padre espiritual, Eugenio Siragusa, se habla siempre de justicia, libertad, amor, pero hoy vivimos en el sufrimiento, en el miedo y en la guerra. ¿Por qué está pasando todo esto? Esto sucede por una razón que te puedo explicar tanto secular como espiritualmente. Con respecto al primer punto, podemos decir que el hombre no siguió los lineamientos de los grandes maestros, laicos, filósofos, revolucionarios, porque quiso hacer elecciones aparentemente más cómodas, es decir, seguir el materialismo y el egoísmo. Así, la sociedad se, encontrará en el, se encontró en el caos. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, es bueno comprender que Cristo no vino para todos, sino solo para algunos. Dios no quiere que el hombre se redima, o que conozca la verdad Dios quiere la aniquilación del hombre Dios quiere que solo unos pocos conozcan la verdad Si Dios quisiera, todos entenderían y aceptarían la verdad Pero no es así Porque Cristo dijo No te pido que todo el mundo te crea Yo te los recomiendo Y solo aquellos que creen por mi amor Entonces es Cristo que no quiere lo que tú quieres Dios no quiere que la humanidad viva feliz Debe entender que el verdadero castigo de Dios no es un gran terremoto que sucederá, y tampoco es la guerra. El verdadero castigo de Dios es haber privado al hombre de la conciencia de comprender la verdad, castigándolo así por haber trasgredido su ley. La muerte segunda ya está en marcha para miles de millones de personas que viven en el mundo opulento, que no están despertando porque Dios no quiere esto. Por lo tanto, es inútil que vayamos predicando de puerta en puerta cuando no es el plan de Dios. Que los hombres despierten. Así que hay que seguir haciendo esto, abrir una ventana al universo para todos. Pero yo sé que entre los miles de espectadores que tenemos, muy pocos despertarán, porque Dios no quiere que sea así para todos. Y si soy mensajero de Dios, como ustedes dicen, no voy contra Dios, porque Él es el que me dijo que no quiere despertar masivo. Entonces, ¿para quién predico? Le pregunté al Señor y Él me dijo, tú predicas para aquellos que deben sensibilizarse porque los demás están todos muertos. Son zombis andantes. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. pero muy fuerte seguimos pregunta pero venimos de una tradición que nos dice que Dios es amor y pone a todos en la misma condición respuesta este razonamiento que te he hecho es válido para este tiempo antes Dios concedía lo que tú dices envió a su Hijo y a todos los santos pero la humanidad mató a Cristo e ignoró a todos los mensajeros de Dios Ahora Dios ha perdido la paciencia y se ha cansado. Así que pronto habrá un nuevo diluvio universal. Pregunta. Me doy cuenta de que a menudo tergiversamos las palabras que encontramos en los mensajes. ¿Es culpa de nuestra ignorancia y de nuestra falta de razonamiento? Respuesta. Es culpa de la ignorancia y de las nefastas elecciones que han hecho las generaciones precedentes y también la nuestra. Pensando que la vida es una simple manifestación relativa. Un destello de pocos años en los que hay que intentar con todas las posibilidades de disfrutar el momento, cueste lo que cueste. Considerando la vida como una manifestación relativa, esta se convierte en un orgasmo material en el que hay que disfrutar al máximo. Esto es falso y pura ilusión. La vida es otra cosa. La vida es el universo infinito que nos rodea. Las fotos que llegan desde Saturno muestran la Tierra como un punto de unos pocos milímetros. Si te mueves hacia Plutón y fotografías la Tierra con medios muy avanzados y te das cuenta de que nuestro planeta ni siquiera se puede ver desde allí, debemos entender que somos insignificantes y ni siquiera existimos. Somos polvo en comparación con la verdadera vida. El hombre cree en cosas que no existen y que no están. ¿Por qué entonces seguimos en esta situación? Porque de hecho, respecto a la verdadera vida, no estamos allí. No existimos, ni siquiera nos ven, así como el universo nos considera. Gracias a las pantallas grandes, nos ven, pero somos insignificantes. Ahora bien, para salir de esta consideración macabra y dramática, debemos entender ver que el Señor se encarnó aquí, con quien es insignificante y no es nada, porque quiso enseñarnos que la única cosa que puede hacerte llegar a ser alguien, aunque seas nada, es el amor, y solo amando, Podemos salir de este nefasto sistema y, por lo tanto, abandonar el dinero, la posesión y las fronteras. Una civilización como la terrenal, que sigue destruyendo y autodestruyéndose, es la escoria del universo. O el hombre cambia o Dios pulveriza este polvo junto con el recuerdo de la existencia de esta raza y nadie en todo el universo recordará que hemos existido. Pregunta, ¿se debe a esto nuestra indiferencia? <coughs> Respuesta, nuestra realidad fue creada por la indiferencia, el egoísmo y sobre todo la ignorancia. Nosotros debemos salir de la mentalidad de que somos los amos del universo, porque esto es lo que el hombre todavía cree. Es la soberbia del hombre, realmente es así, uno lo escucha. Incluso en la conciencia de aquellos que se ocupan de otra cosa, Se crece con la cultura de que somos el centro del universo. Esta es la clave. Giordano Bruno fue quemado vivo por esto. Y hoy no somos mejores que en el 1600. Cuando comenzamos a comprender que esta vida en el universo está guiada por la ley del amor y tomamos conciencia de que somos infinitos y eternos, es allí cuando podemos cambiar. Si se toma conciencia de la eternidad de que no somos el centro del universo y que todo se rige por la ley del amor hasta el más cruel o deja de serlo así que hay tres palabras clave para salir del estado de insignificancia en la que se encuentra el hombre eternidad amor y universo wow Llegaron preguntas a nuestro auditorio, vamos con la pregunta. Vamos con las preguntas. María Interesante el espacio radial. Dios. Y por qué es una ideología que está obsoleta. ¿Por qué los comunistas no creen en Dios? Es un problema ese de la de la doctrina, diría yo. Eh, Pero el comunismo no existe, mi amigo. Solamente una fachada. Si tú lo dices por, por la, la candidata comunista o que se dice comunista, ella va a ser. va a ser exactamente lo que le digan que haga. Y no le va a hacer caso a su partido, créeme. Así que el comunismo no va a llegar. Y, y si ellos no creen en Dios, es lamentable para ellos. Pero. ¿Qué te puedo decir? Ahora, eh, el panorama para nuestro país es negativo porque el panorama mundial es negativo. Desde el punto de vista material, todo es negativo. La, único, la única posibilidad de enfrentar lo que viene es el camino espiritual. Pero yo sé que eso no, no lo creen ustedes, mis queridos auditores, porque estamos aferrados al mundo material y entonces buscamos siempre um, una respuesta material y un posible una expectativa material, un posible futuro material. Yo te puedo decir dos cosas, o te miento o te digo la verdad. Yo, eh, mi objetivo no es caerle bien a la gente, sino decir la verdad. Eh, si la gente cree o no cree, ese es otro tema. Yo, nunca le hemos pedido que nos crean pero mi compromiso es con la verdad. Y el tiempo dirá, cuando ocurren los eventos y cuando venga la intervención del cielo, ustedes sabrán si dijimos la verdad o no. Ahí sabrán exactamente, porque ahí tendrán la caridad que les dará el cielo, a todos nos dará la misma claridad, para saber exactamente lo que es la verdad. Ahí sabrán si dijimos o no la verdad. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. No es la respuesta que esperaba, lo sé, pero es lo que te tengo que decir. Lorena, ¿es el amor la energía más importante del universo? ¿Y de qué manera esa energía viene de Dios y la podemos ver manifestada en el mundo cuando el hombre engaña, asesina eh, y se aprovecha de los demás? Mi querida Lorena, efectivamente el amor es la energía más poderosa del universo. Y todo lo que ocurre en el universo y en el cosmos ocurre por amor. Incluso el nacimiento de las estrellas es, ocurre por amor. Todo ocurre por amor. La creación ocurre por amor. Pero... El hombre tiene libre albedrío. y Para evolucionar, el objetivo del hombre siempre es evolucionarse de formas superiores de conciencia. Y la única forma en, este, en esta etapa de nuestra vida, en la tercera dimensión, la única forma de evolucionar esas formas superiores de conciencia es la, el libre albedrío que nos permita hacer elecciones equivocadas o correctas, cuando hacemos elecciones equivocadas debemos pagar nuestras deudas contraídas y aprender la lección para después, sin recordar plenamente la experiencia eh, intuicionalmente vamos a hacer la elección correcta, porque la elección la La lección está aprendida, y de esa forma, haciendo la lección correcta, por libre elección, porque nuestra intuición nos va a decir que no debemos hacer tal o cual cosa, porque sentimos no hacerlo, porque nuestra lección ya se aprendió, entonces ahí podemos avanzar hacia formas superiores de conciencia. Así vamos avanzando. Lentamente vamos avanzando a través de los milenios mi querido, mi querida auditora. Es la única forma, no hay otra. No hay secreto. Entonces, claro, nuestra, nuestra... Años, o es caer en maldad porque nos equivocamos, porque somos imperfectos. Pero a partir de esa mal equivocación y a partir de esa imperfección nosotros aprendemos Si no cometemos el error, difícilmente vamos a aprender. Porque nosotros todos sabemos qué es malo y qué es bueno. Lo sabemos. Muchos dirán que no, pero sí, lo sabemos. Hasta los malos saben lo que es malo y lo esconden. Entonces, tenemos que hacer las cosas para que las aprendamos de verdad. No basta con conocerlas. Y en este caso yo siempre pongo el ejemplo del niño. El niño sabe que no puede subirse a un muro porque es peligroso, porque lo sabe, porque se lo han dicho. Pero cuando va a aprender la lección? Cuando se suba al muro y se caiga. Ahí nunca más se va a subir. Primero conocía, pero después con la experiencia vivida aprendió ahí aprendió definitivamente esa es la base de nuestra forma de crecimiento evolutivo mi querida auditora vamos con otra pregunta ¿qué hay más allá de la muerte física? pregunta Elías Román Desde la... ¿Qué hay más allá de la muerte física? Pregunta Elías Román. Mi querido sí, Elías. Siempre escuchamos tú. Tu... Más allá de la muerte física está todo, porque nosotros estamos viviendo, nosotros somos espíritus viviendo una experiencia física en el cuerpo. Entonces estamos viviendo un curso en el colegio y después de la muerte física nos vamos a vacaciones y ahí vemos todo lo que hemos aprendido en el curso y nos damos cuenta con una conciencia distinta a la que tenemos acá mucho más completa eh, nos damos cuenta que tenemos que mejorar que nos falta aprender, etcétera, etcétera pero Y tú me preguntas qué hay más allá de la muerte física, todo. Está la vida, la verdadera vida, porque aquí vemos con una visión muy limitada, no vemos la realidad, pero allá vemos el panorama completo y sabemos exactamente dónde estamos en nuestro camino evolutivo, qué nos falta para seguir adelante. Para aprender, qué debemos aprender, qué debemos vivir para corregir nuestros errores, nuestras debilidades. Entonces, me preguntas qué hay más allá de la muerte física, te tengo que decir todo. Eh, la muerte en ningún caso es el final. El demonio nos inculcó a través de las religiones la idea que la muerte era una especie de final para que le tuviéramos miedo porque la gente teme a lo desconocido es nuestra naturaleza eh, animal digamos, de tenerle miedo a lo desconocido entonces cuando nosotros conocemos existe la posibilidad que empecemos a dejar de tenerle miedo por eso es que es importante conocer porque si le tenemos miedo a la muerte en el tiempo final cuando el anticristo nos manipule Eh, con la alimentación y la comida, nos va a condicionar <coughs> y nos va a pedir que neguemos a Cristo para poder alimentarnos. Porque si no negamos, si negamos a Cristo, seremos alimentados. No nos faltará la comida. Y juzgarán con nuestro miedo a la muerte. Por eso que nos han inculcado el miedo a la muerte. Para que después nos puedan manejar Todo el mundo dice que no le tiene miedo a la muerte, pero todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Eso, a la hora de la verdad, todos le tienen miedo a la muerte. Porque es natural el miedo a lo desconocido. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Vamos a revisar la pregunta, por si acaso, ¿te parece? Connie, desde la Serena. ¿Qué hay más allá de la muerte física? Pregunta Elías Román. Bueno, siempre ahí estamos. Querido, con... creo que está contestada la pregunta. Vamos con otra pregunta. Desde la Serena, siempre escuchamos tu programa. ¿Por qué los extraterrestres no interactúan con nosotros en forma más abierta? No se manifiestan de forma clara y precisa con la humanidad. Bueno, tu pregunta, mi querido, de La Serena. Yo viví ocho años en La Serena, trabajé ocho años en La Serena. Conozco bien la zona. Mira, eh, los extraterrestres no se manifiestan más abiertamente con nosotros, a pesar de que ya las organizaciones, el Pentágono, la CIA, ya lo reconocen y en todos los gobiernos lo reconocen. Pero falta que digan que las naves son... El, falta que digan, para que tú sientas que lo reconocen, en los noticieros que digan que las naves que vienen, los ovnis son naves extraterrestres. Falta que digan eso. Es lo único que falta, digamos, porque están apareciendo cada vez más. Pero no aparecen más porque la gente les tiene miedo. Y no aparecen más porque todavía no estamos preparados nosotros, mi querida para ellos. Eh, nosotros somos muy primitivos y, y entonces no, no estamos preparados para el contacto masivo. ¿Cuándo vamos a estar preparados? Cuando el mundo esté semidestruido, se nos caiga todo el mundo material y clamemos a Dios con verdadero sentimiento y ahí va a llegar la ayuda antes no va a llegar porque nosotros no tenemos ningún sentimiento no tenemos esa necesidad no sentimos esa necesidad de pedirle ayuda a Dios somos tan soberbios que no somos capaces de humillarnos y pedirle ayuda a Dios porque no creemos que lo necesitamos ¿cuántas veces he escuchado a personas decir no, yo no estoy, no, no soy muy religioso porque nunca he necesitado la religión pero si te, no, no, tengo una buena situación económica se dan cuenta? o sea, ellos mismos están diciendo que optaron por el dinero y no por Dios o sea, están diciendo que el que tiene dinero no necesita a Dios Se dan cuenta? qué estupidez más grande Es una, una ignorancia de marca mayor, pero pero la, lo escucho a diario eso. No es que una persona lo dijo así al azar, o que salió de repente. No, yo lo he escuchado muchas, pero muchísimas veces eso. No hemos necesitado a Dios. Nunca hemos tenido necesidad de Dios porque hemos tenido buen pasar. No, no, no hemos tenido problemas. Y lo dicen con una naturalidad eh, enfermante entonces claro les sale pero muy natural ellos solos se confiesan voy a revisar tu pregunta por favor mi querida para no equivocarme ya se la serena, siempre escuchamos tu programa ¿Por qué los extraterrestres no interactúan con nosotros de forma más abierta, no se manifiestan de forma clara y precisa con la humanidad? Claro, como te decía, no estamos preparados para ello, todavía. No somos merecedores de tanto regalo, todavía. Tenemos que dejar nuestra soberbia, tenemos que perder... Nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestro ego. El Señor nos dijo, niégate a ti mismo. ¿Qué significa perder el ego? Abandona todo y sígueme. Los extraterrestres no son Dios. Pero la ayuda divina llegará a través de los extraterrestres. Porque Dios no, no puede directamente ayudarnos porque está demasiado arriba. Él se vale de una jerarquía de cosas. Tiene, tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los Arcángeles, los Ángeles, los seres de luz y los extraterrestres. ¿Fija? Pero todos hacen la voluntad del más alto. Y nos llegan los más los extraterrestres porque son los que pueden tener contacto con nosotros y si los seres de luz... No no, no no podemos llegar a ellos. no Ellos no pueden vincularse con nosotros porque somos demasiado, eh, demasiado pequeños desde el punto de vista espiritual. No, no puede haber contacto entre, entre tanta diferencia de dimensión. ¿Me entiendes tú? Entonces, solamente nos llega la ayuda divina a través de los extraterrestres. Y por eso que el demonio, a través de las compañías ...de Hollywood, que están en manos del demonio... Eh, ...se ha preocupado de que les tengamos miedo... ...ellos saben todo... ...por eso que hacen, ellos no se equivocan... ...ellos no dan puntadas sin hilo... ...hacen todo... ...perfectamente planificado... ...la película de T... ...a ellos les molestó mucho... ...porque no salían más extraterrestres malos... ...por eso que llenaron después de películas... ...alien y, y el, puras cosas así para que la gente les tenga terror, es un extraterrestre. Hoy día mencionar la palabra extraterrestre es lo mismo que decir demonio casi. Son sinónimos. En, en, en eso han conseguido Hollywood y los medios de comunicación que dominan el demonio, que son la mayoría, por cierto, eh, han conseguido que la palabra extraterrestre se transforme prácticamente en sinónimo de, de demonio. A eso hemos llegado. Y no saben que ellos son la única posibilidad de salvación que tenemos. Ni se imagina la gente. Por es, porque somos tan ignorantes, tan ignorantes y creemos todo lo que nos dicen porque hemos perdido la capacidad de pensar y dicen ni Eso es lo que te puedo decir, mi querido. No estamos preparados para su intervención. Es como que el profesor me toma un examen, a mí como alumno, me pone la pregunta del examen y la respuesta a, a, un poquito más abajo dónde está el mérito no tenemos no tenemos derecho a ese mérito no podemos las cosas tenemos que ganarlas nos falta mucho todavía vamos con otra pregunta Ricardo Holguín saludos muy bueno tu programa qué pasa con las almas en pena con aquellos que se suicidan dónde quedan dónde van Mi querido Ricardo. A ver, no te puedo dar una respuesta porque no es igual para todo. El juicio de Dios en ese caso será en función de, de, de, de la persona. Si un niño se suicida porque porque tiene 12 años y no tiene amor, no ha tenido amor y se siente desvalido porque se siente... Humillado en el colegio porque se siente desamparado, Dios no, no lo juzga, lo, lo lleva a la luz. ¿Se fija? No lo puede juzgar porque no es culpa del niño. Si una persona eh, adulta se suicida porque ha vivido en situaciones muy, pero muy difíciles, ha tenido debilidades humanas, qué sé yo, pero ha tenido muchas condiciones que no ha podido eh, no ha podido superar y de alguna manera como una vía de escape se suicida no irá a la luz pero sí tendrá atenuantes y no no será no irá al, a, la, a la segunda muerte pero por ejemplo un criminal, como por ejemplo se me viene a la mente el presidente peruano Alan García que robó hasta que se aburrió se aburrió y cuando lo, lo iban a tomar preso se suicidó para escapar yo creo que no le fue muy bien el, el destino de él no, no ha sido muy positivo no lo creo porque lo hizo pesar se suicidó esperando que iba, iba a huir de su condena, pero va a ir a otra condena peor. Entonces, si la condena, de alguna manera, la condena aquí en este mundo, si hubiera enfrentado su condena, si hubiera arrepentido, de alguna manera tiene una, una, una especie de redención relativa, digamos. una Cuando muere, en ese caso tendría un atenuante porque tuvo una condena y se arrepintió. Pero este señor no se arrepintió, sino que huyó y se suicidó, pensando que se iba a salvar. Y, y yo creo que ahora está pasándolo muy mal. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, no es, no es parejo, no es la letra de la ley como la ley humana, en que tal un asesinato eh, son tantos años de condena. Un homicidio calificado, eh, así, tantos años de condena. En fin, acá no. Cada caso se juzga según todo lo, lo que tiene alrededor la persona, las motivaciones que tuvo, las condiciones en que estuvo. En fin, y así juzga Dios. El juicio de Dios es perfecto. El juicio de los hombres es imperfecto porque no juzga las condiciones, no, no toma en consideración muchas cosas, sino que se, la letra de la ley el juez dice, ah, tantos años, punto, y se acabó. No hay, no, hay, no hay más que decir, porque la letra de la ley lo dice, entonces no hay no hay que decir nada más. Eso es lo que te puedo decir, y entonces, depende mucho de quién sea la persona respecto de las almas en pena, son personas que han dejado el cuerpo, pero han tenido una un apego especial, por ejemplo, se da mucho en personas que han querido una casa, por ejemplo, mucho, han dejado el cuerpo y después quedan pegados a esa casa, entonces la gente lo siente, los incluso algunos sensibles los ven, En fin, cuando una persona también ha, ha matado o ha sido asesinada en un lugar, también a veces quedan ahí, en los planos emocionales más bajos, que son bastante de los cuerpos sutiles, los más groseros. Como, entonces algunas personas, no todas pueden verlo, incluso, como fantasma. Pero esas personas que están como almas en pena están purgando, están en el llamado purgatorio, o sea, planos emocionales bajos, por años y años, hasta que algún día, por alguna razón, son liberados. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Tenemos otra pregunta, parece. Sí, tenemos más preguntas. Ignacio, ¿existe algún tipo de gobierno que sea cercano a Dios? Es decir, que esté pensado en apoyar a los demás y no aprovecharse a través del dinero y gobernar solamente para la élite? ¿Existirá? ¿Existe? ¿O algún día la inteligencia artificial? Ricardo... me parece idealista tu pregunta pero no es una mala pregunta la verdad es que hubo un gobierno en la India que gobernaba así Mahatma Gandhi por ahí por los años 48 en adelante hasta, el, hasta los años 60 entiendo Mahatma Gandhi era lo que podríamos decir una teocracia un hombre que buscaba el bien común un hombre que era casi casi podría decir que un santo y adivina qué pasó con él lo, fue asesinado no servía no servía ahí tienes un, un ejemplo y los demás gobiernos no, no veo otro que tiene esas características, la verdad que no. Eso es lo que lo, el que se me viene a la mente, del cual tengo conocimiento. Después de Mahatma Gandhi vino la hija, pero la hija servía al poder, así que no, no fue lo mismo. Era él el gobernante el, oh, el especial, Mahatma Gandhi, eh, ponlo... El, en el buscador y vas a leer, leer un poco sobre él y te vas a dar cuenta que es Mahatma Gandhi Gandhi, ponle Gandhi, G-A-N-D-H-I y latina, así se escribe eh, interesante eh, que busques algo de él y te vas a dar cuenta que él tenía algunas características de esa naturaleza pero fue asesinado porque no le servía al imperio al imperio que manda no le servía porque era demasiado preocupado del, del, de la gente y, y no le interesaba eh, los negocios del imperio no le interesaba vender a su país en desmedro de la gente que es lo que hacen todos los gobiernos todos los gobiernos, sin excepción <coughs> así que Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Muy atípica tu pregunta, pero es interesante. Y si piensas que la inteligencia artificial puede hacer algo, ahí sí que no estamos de acuerdo. La inteligencia artificial es un instrumento del demonio, mi querido, del mal. Entonces no sirve la inteligencia artificial para esto. En ningún caso. Va en la dirección contraria a la inteligencia artificial. No hace un par de programa atrás pasamos un, un audio y le preguntaron a la inteligencia artificial por Jesús y ahí se se confesó quien estaba detrás de la inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial confesó quién estaba detrás de ella, entonces eso es lo que te puedo decir vamos con la última pregunta ¿Qué son los siete sellos que habla la Biblia en Apocalipsis? ¿Y de qué manera nos deberían afectar a nosotros en la vida cotidiana? Bueno, nos van a afectar porque son, son eventos. Los sellos, las copas y los trompetas son distintos eventos, distintos sucesos distintos hechos que ocurren en lo que se llama el periodo de revelaciones o apocalipsis del final de los tiempos. En este momento estamos viviendo algunos de esos procesos, varios de ellos, y tú preguntaste por los sellos, si hablamos del, del el cuarto sello, el quinto sello lo estamos viendo ahora. El sexto sello son cielos nuevos y tierra nueva. O sea, cambiará el cielo y la tierra. O sea, donde hay montaña va a haber agua, y donde hay agua va a haber montaña. Va a cambiar la geografía del planeta. Y el séptimo sello es el retorno. Entonces, estamos a puerta y muy cercano a la gran tribulación, que es el sexto sello, donde la vida en la tierra será muy difícil, será muy difícil sobrevivir. Entonces, por eso que siempre les invitamos, mis queridos auditores, que hemos dicho aquí que la muerte no existe y que, y que lo único que nos espera y lo único que nos puede servir es acercarnos al camino espiritual. Porque en este mundo material no vamos a encontrar nada. Este mundo que se ve tan sólido, pronto se caerá para nosotros. Guarda nomás, lo que te digo. Y bueno, cuando se caiga ahí, recién vamos a pensar en que es lógico buscar el camino espiritual porque no vamos a tener otra alternativa. ¿Te fijas? Nosotros estamos hablando de este tema hace rato, digamos que hay que buscar el camino espiritual porque es la única forma de enfrentar lo que viene. No hay otra. No existe otra forma. Quien diga otra cosa, está faltando a la verdad. Lamentablemente, las cosas que les digo no son, son bastante crudas, pero es la verdad. Y como les digo, a lo mejor no lo creen. Pero el tiempo lo dirá. El tiempo es el mejor juez. Bueno, continuamos. Hoy en la humanidad existen hijos, los hijos del único, quienes vinieron con Jesucristo hace dos mil años, que eran mil personas, las cuales se han multiplicado hasta el día de hoy, convirtiéndose en un número que Adoniesis había explicitado de manera precisa. Eso es seis personas. Y más allá de este número, hay cientos de millones de personas que siguen esta idea cósmica de verdad, paz, amor, libertad y justicia. Estos son aquellos de quienes el Ser Supremo con su corte angélica cuida y sigue. A Dios no le interesan los demás porque la mente suprema ya ha decidido exterminarlos con un nuevo diluvio universal. Nosotros no tenemos que reconocer quiénes son. Nosotros debemos divulgar a todos y luego solo ellos se reconocerán. Pregunta, me gustaría saber qué representa Setunchenar para ti. ¿Puedes hablarnos también sobre Nibiru, Ararat y Adoniesis? Setunchenar es un ser dependiente de Astarcheran y proviene de la constelación de alfa Centauro. Pertenece a la cuarta dimensión. Me ha dado tantísimos mensajes y en los últimos 20 años sigue siendo el que está cerca de mí las 24 horas del día. Es un ser que ya había contactado a un gran personaje, Víctor Speer, del Círculo Mediúnico de la Paz en Berlín, en la década de 1950. Por Speer nunca se dejó ver físicamente. A lo largo de los años, Setunchenar me ha hablado de él y se me ha mostrado muchas veces, incluso físicamente. Nibiru arra es el hermano espiritual de Setunchenar, quien encarnó en la Tierra hace 14.000 años y es quien les está hablando. Adonisis es el genio solar de este sol. En este momento es el personificador y yo soy el personificado. Es decir que es él quien quiere servirse de mí. Aunque me deje libre en mi actividad de pensador y filósofo, quiere que esté a su disposición y es el ser más avanzado de la confederación. Pero no está solo. Pertenece a la séptima dimensión y es aquel que en la Biblia era llamado Adonai. Él es el diseñador de la misión de Cristo en la tierra. Yo sirvo a Cristo y trato de imitarlo porque veo en él a su hijo. Pregunta. ¿Nibiru Arratra ya estaba en ese Giorgio que conocí hace 47 años? Respuesta. Sí, yo estaba porque entró cuando Giorgio tenía 9 años y tuvo un accidente y murió. Cuando nos conocimos yo tenía 13 años y Nibiru era un ser de luz en el cuerpo de un niño que tenía que crecer e iniciarse. No se trata de un camino evolutivo sino de una iniciación para que el corazón, el astral y el cerebro de este instrumento puedan sintonizarse con la entidad, que no necesita más que acostumbrarse a ese cuerpo. ¿En estos personajes siempre han estado presentes en tu camino de vida? Respuesta. Adoniesi se presentó de inmediato y se lo conté a Eugenio. Me lo confirmó y me dijo que me guiaría toda mi vida en la misión pero yo veía en Eugenio a Adonis y fue así. Pregunta, te pregunto esto porque a lo largo de tu camino también he advertido un cambio de metodología. Respuesta, el camino evolutivo en la misión fue como es lógico que sea. Ha sido un cambio constante de metodología para adaptarnos al plan divino que hoy está en su fase final. Pregunta, últimamente tú has hecho declaraciones que se han, que me han llamado la atención dijiste que debemos vivir esta última fase como si estuviéramos en el Getsemaní de lo contrario significa que no hemos entendido nada <coughs> el Getsemaní respuesta, el Getsemaní es la clave para entender la misión de Cristo porque allí está el mayor acto de amor que él ha hecho incluso más que el de la cruz En la cruz Cristo expresa todo su poder divino, resiste, no muere, no traiciona al Padre, incluso salva hasta el último segundo a un alma perdida, el ladrón. De tal manera estaba enamorado de los hombres, expresando así el poder total de su divinidad que es amor. Sin embargo, ese no es el momento más grande de la misión de Cristo. Aunque la cruz es la clave para entender el mensaje del Evangelio, el momento más alto En la vida de Cristo es el Getsemaní Porque allí es hombre Con sus palabras No quiere ir a la cruz Finge confundirse para enseñarnos a nosotros Suda sangre Va por esos miserables de los apóstoles Que duermen como hacemos también nosotros hoy En vez de ayudar al maestro Le pregunta al padre El porqué de lo que estaba ocurriendo Tuvo unas horas infernales Los peores de la historia de su vida Y quizás de la humanidad Es en el Getsemaní que debemos demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo, en el miedo, en la duda, en la confusión, en no aceptar lo que Dios está escribiendo para nosotros, rechazándolo, pero diciendo, sí, Señor, hágase tu voluntad y no la mía de todos modos. Este es el momento en que nos salvamos. El Padre no nos pide perfección, sino entrega y obediencia a la voluntad divina. Cueste lo que cueste. Si confías en el arquitecto, el diseño será. Confiar y amar a nuestros hermanos es la clave para ir al reino de Dios, si queremos ser parte de él. El Yisemani es también otra enseñanza, que es sacrificarse por la causa a la que sirves. Cristo se inmola por la causa del Padre, y la verdad está en la coherencia de que él no traiciona su causa. La causa es la verdad. Te puedo decir... Que en mi opinión, el camino, la verdad y la vida son una entidad con tres definiciones. Es decir, debe dejarlo todo, luego dar tu vida y seguir el camino de la verdad que es la vida y ser consciente de la verdad y por lo tanto ser la verdad. Estas tres palabras son Cristo. Estoy totalmente convencido de lo que les digo, que como lo he dicho repetidamente, Dios no puede prescindir de Cristo. Mientras que Cristo puede prescindir de Dios porque se ha encarnado bueno mis queridos auditores vamos a quedar hasta acá eh, la hora es implacable les ruego que nos hagamos conscientes del tiempo que estamos viviendo las cosas pueden cambiar eh, esto que les mencioné de la eventualidad del el viaje del estigmatizado Giorgio Ben Giovanni a, a Moscú sería un cambio brutal <coughs> y sería un muy importante porque sobre ese hecho van a producirse muchos cambios relevantes porque si Si no se accede a ese pedido, eh, lo más probable es que Putin se vea obligado a usar armas nucleares para defender su, pa su, su país. Porque lo están acosando mucho. Y si por el contrario se obtiene esta reunión y se da el contacto masivo en Rusia y él entrega su sus armas a los extraterrestres los extraterrestres eliminarían las armas nucleares del planeta y eso sí que sería un regalo para aquellos auditores que dicen ¿por qué Dios no hace nada? Dios siempre está haciendo algo porque pasa es que nosotros no vemos nada pero siempre Dios hace algo por nosotros mis queridos auditores